Ahora sí, ahora sí vamos a conversar acerca de esta reglamentación de la Ley de Cannabis con Gabriela Cansellaro, que integra Mamá Cultiva Argentina. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Cintia, ¿qué tal? Contanos, Gabriela, ¿qué, qué implicancias tiene esta reglamentación en la vida cotidiana de los usuarios y usuarias de, de cannabis medicinal? Bueno, a ver, esta reglamentación para usuarios lo que va a hacer es ampliar las posibilidades de acceso a una sustancia de manera segura y controlada. Uh -huh. Más allá ahora del retrocándida, de, de la ley 27.350, que es la ley de cannabis medicinal, que nos permite a las personas que cultivamos para nosotras o para otra persona cultivar en casa, esta nueva ley es una ley de producción, ¿sí? de producción de cannabis medicinal y cañamo industrial. Entonces lo que habilita es... Una serie, es una herramienta administrativa, si se puede decir de alguna manera, porque lo que habilita son licencias para producir cannabis uh -huh. eh, y derivados en todas las etapas del, de la cadena productiva, digamos. Es un enorme impulso para lo que es la producción legal. ...de cannabis en nuestro país. Claro, el cánimo, ¿no? claro. Habitualmente nos sucede que hay personas eh, que quieren empezar a hacer tratamientos... ...justamente con cannabis y que tal vez no tienen espacio o no saben cómo cultivar. ¿Esto va a permitir que si hay más producción haya más acceso? Bueno, sí. A ver, hoy por hoy las personas que, tienen, que están en esa situación... ...pueden recurrir a un cultivador o cultivadora solidaria... ...que hay un montón en nuestro país... ...que, que acompañan a personas que necesitan este, marihuana para su salud... ...o a organizaciones, como Mamá Cultiva Argentina... ...como las organizaciones, más, muchísimas organizaciones que existen en nuestro país... ...que también eh, pueden cultivar legalmente hoy ya para este, muchas personas. Aparte de esto, ahora lo que va a haber es una oferta... Eh, ...si se quiere, de producción y comercial... De, de, de cannabis que se va a ampliar. También va a permitir que las organizaciones que están interesadas en hacerlo puedan transformarse en cooperativas e ingresar en esta cadena productiva. Ajá. Y hoy por hoy las organizaciones todavía estamos en una situación <coughs> perdón, en la cual, este, si bien estamos produciendo y acompañando a familias, eh, no estamos insertas en una cadena productiva de manera legal, ¿sí?, que bien el cannabis y la producción de cannabis en nuestro país viene sucediendo hace muchísimo tiempo, eh, es, es por lo que venimos peleando esta, esta, este reconocimiento, pero es algo que, que no va a ser nuevo, digamos, ya, es, ya hay una capacidad instalada sobre todo en lo que tiene que ver con saber hacer sobre, uh -huh. la, sobre la planta y sobre sus derivados, que es muy potente, es muy poderosa y esperamos que se pueda aprovechar en esta nueva etapa legal, ¿no? de reglamentación. Me, me detengo un cachito en esto que decís ¿no? que las organizaciones eh tal vez pretendan o exista una demanda de cooperativizarse para poder producir en esos términos, sí, sí sí la idea es de muchísimas organizaciones, ya existe, ya, ya hay muchísimas organizaciones que, que se armaron como cooperativas de trabajo, por uh -huh. ejemplo, este en instancias previas, porque bueno el cannabis sobre todo en estos últimos años se convirtió en una No solo en una fuente de autonomía para la salud de las personas, sino también para mucha gente que se colectivizó atrás de la planta en una fuente de autonomía económica, ¿no? También ahí encontrando este, marcas de acompañar, haciendo, por ejemplo, preparados de uso tópico. Uh -huh. este, no, solo, no solo es el aceite, la planta realmente tiene muchísimos usos y muchísimas aplicaciones que se ha, se ha sabido eh, aprovechar. Siempre no en esta zona grisa, en la cual había una ley que estaba reglamentada, bueno, ahora ya... Existe concretamente esa reglamentación que nos permite saber cómo van a ser los procesos para acceder a las licencias, que también está bueno, es una buena noticia, que las licencias van a durar este, mínimo cinco años, entonces eso también te permite una estabilidad para poder trabajar en, en, en una planta, que también es un producto que hay que estabilizar, que hay que acompañar, tener una trazabilidad, es decir, poder seguir las cosechas, entonces uh -huh. está bueno este, poder contar con esa con esa continuidad, no saber que por cinco años vos tenés esa licencia. Eh, ahora que se consiguió esta reglamentación eh, y que da un marco legal, una, una buena cobertura para, para quienes llevan a ganar de los cultivos, eh, y, y que van a poder en este, hasta, hasta cooperativizarse, eh, bueno, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo, lo, lo próximo a lograr? Bueno, lo que falta sigue siendo ¿no? la, la regulación total de la planta, la, la, la legalización total de la planta para que las personas pues, no, no vayan presas por cultivar. Cabe uh -huh. o sea, aclarar que esta nueva reglamentación es, este, se centra en productos, la venta libre digamos, va a ser para productos que contengan solo CBD, claro. este, que es uno de los componentes de la planta. Y algo muy interesante también es que... Este, Va a haber también, va a estar habilitada la venta de productos con THC hasta un 1% con determinadas características de acceso. Si yo no entiendo mal, es, este, se accede con, con, a través de receta, pero ese 1% que parece poco es un montón en términos de legislación internacional. Somos creo que el único país del mundo que está habilitando ese porcentaje de, de contenido de THC y es, algo, es una muy buena noticia porque realmente el THC como componente de la planta tiene muchísimos usos terapéuticos y muchísimas propiedades que es muy importante que, al, que se pueda acceder a eso este, también mediante esta ley no uh -huh. más allá del reprocan que no tiene ningún límite en, en el tipo de planta que una persona cultiva así que bueno, lo que queda ahora es esto si son todos este, pequeños pasos uh -huh. eh, en, un, en una escalera que va hacia el, el acceso este, a la planta de manera... De, de la manera en la que la necesitemos cada persona este, según el uso que, que busque darle, ¿no? Y uh -huh. bueno, es, una, es una, una lucha larga, pero que esto también nos da mucho impulso y nos genera mucha esperanza porque sabemos que este país tiene todo para, para poder potenciarse en la producción de cannabis en todas las etapas de la producción de cannabis realmente. Somos en eso muy afortunadas y muy afortunados. Sí, mucha lucha detrás también, muchos años. Mucha lucha detrás, uh -huh. sí, efectivamente. Estamos contentos, estamos de celebración esta semana. Gabriela, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés de la Pampa. Gracias a ustedes. Un beso abrazo. Día. Conversamos Salta. con Gabriela Cansellaro, integrante de Mamá Cultiva Argentina. La ley eh, que ha sido reglamentada incentiva a la industria del cannabis medicinal y del cáñamo también. Interesante esto que nos decía, ¿no? a propósito de la venta libre va a ser con eh, los productos que tengan CBD y recetada eh, con, con productos que tengan hasta 1% de THC. Algo que nos decía Gabriela es eh, un porcentaje muy superior a lo permitido en el resto del mundo, o a lo que permite la legislación del resto del mundo. Ya venimos.